Diciembre de 1982, Salton, Illinois, Estados Unidos. La joven mariluca Useta desaparece sin dejar rastro. Se rumorea que la relación entre ella y su novio atravesaba serios problemas. Este hecho y una serie de contradicciones en su testimonio obligan a la policía a actuar contra Stanley Holiday, el compañero sentimental de la desaparecida. Como medida de prevención es detenido, sin embargo, pasan los días, pasan las semanas, Stanley, finalmente, queda en libertad sin cargos. Aparentemente, el caso entraba en ese momento en un callejón sin salida. Sin embargo, la investigación iba a dar un sorprendente giro. Abril de 1983, en Lou lleva 150 días desaparecida. Su familia convencida de la culpabilidad del novio intenta acudir a una técnica poco ortodoxa. El agente Robert Dubois se convertirá a la vez en investigador. Y es que en ese momento aparece en escena una vidente que responde al nombre de Greta Alexander. Ella vive en el mismo estado de Illinois y ha participado en decenas de casos policiales. Y al parecer, con éxito. Sin embargo, hasta ese instante no se había hecho una investigación en condiciones de esta mujer. Ese será el papel de Dubois. En primer lugar, encontrar a la desaparecida. Y en segundo término, establecer mediante técnicas científicas si Alexander es una verdadera detective psíquico. Greta Alexander viaja hasta Alton allí efectúa su trabajo según un procedimiento habitual en ella toma prendas de la joven, las analiza también se hace con objetos personales de ella es como si quisiera impregnarse de la energía que desprenden como si esos objetos le revelaran los secretos íntimos de quien fue su dueña utilizando sus presuntos poderes psíquicos intenta aclarar el caso al tiempo Dubois lleva un registro meticuloso de todos los pasos de Greta y es que la vidente ofrece un total de 24 indicios que según ella conducirán a la policía hasta el cuerpo sin vida, sin vida de Marilou Cuset y es que lo primero que dijo es que ella había muerto acto seguido con su particular técnica Greta intenta localizar a la víctima para ello solicita un mapa de la zona con la yema de sus dedos lo analiza durante horas no lo mira ni observa en realidad es como si quisiera que el mapa le hablara en un momento determinado sus dedos se paran en un punto se quedan como clavados allí ella actúa como un zauri y lo hace con extrema seguridad a continuación con un bolígrafo señala el lugar en el mapa Dubois, el policía e investigador duda y lo hace con fundamento, no le faltan razones la zona que la vidente ha señalado es Tezembuel County una comarca que ya había sido peinada por los agentes en busca del cuerpo de la joven A Dubois le cuesta un enorme trabajo convencer a sus hombres para repetir la búsqueda en un lugar que ya había sido estudiado. Pero él, al igual que la vidente, comienza a confiar en los poderes psíquicos de Greta Alexander. Ella además ofrece una serie de datos. Dice que el cadáver se encuentra en una intersección de caminos. Describe la posición en la que será hallado, advierte además que se encuentra decapitado. Incluso dice asistir en su mente a una especie de película del futuro en la cual describe cómo es el agente de policía que localiza a Marilú. En el colmo del detalle, dice que tiene una mano lisiada y herida. Finalmente, la zona será de nuevo inspeccionada por un equipo de agentes de la policía. Siguen al pie de la letra todas las pistas que ofrece la detective psíquica. Los agentes se sitúan en un cruce de tres caminos. Al mirar al suelo, uno de ellos se encuentra un hueso. El hombre se llama Steve True, pide ayuda para acabar allí. Él no puede hacerlo. Su mano está deformada por un accidente que había sufrido tres semanas antes con una taladradora. Es como si la vidente hubiera empezado a acertarlo todo. Efectivamente, el cadáver de la desaparecida emerge. Está decapitada. Según el agente Dubois, la vidente ha acertado en 22 de las 24 predicciones efectuadas. Es decir, en más del 90% de sus percepciones. Para él, aquello no tiene explicación. No quedaría ahí la cosa. La vidente explicaría cómo se produjo el asesinato y también dio el nombre del asesino. Este acabaría confesando. Se trataba del novio de la víctima. Volvió a prisión, pero esta vez ya no saldría. En su expediente Robert Dubois señala que sin el más mínimo género de duda, la participación de la vidente fue determinante y definitiva para resolver el caso.